Pekachu, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ana y Walter lo saludan s acá en Radio Encuentro. Buen mediodía. Buen mediodía para ustedes también. ¿Cómo les va? Bien, tratando de sintetizar esta historia de ¿Sí? un aumento para una parte que finalmente no se aprobó porque se dieron cuenta que se aumentaba en esa parte, entonces el resto tenía derecho. Sí, sí ¿o exactamente. No? Nosotros nos tomamos conocimiento de un, de un anteproyecto que se había sido conformado por algunos concejales de, de acá del Consejo Legante de b i e r m a y la verdad que no teníamos mayores pormenores que eso porque no habíamos sido anoticiados ni, ni habíamos tenido participación en eso. Así que bueno. Al momento de que tomamos conocimiento que solamente era para el personal、eh, político del, del Consejo Deliberante, bueno, lo primero que hicimos es reclamar si realmente había existido una posibilidad de un aumento para los políticos, que existirá también para los trabajadores municipales.、Eh, también sé que ahora eso se, se retrotrajo, va a volver a comisión, va a volver a ser tratado. Nosotros、eh, entendemos que, que es cierto que a lo mejor los, los sueldos de los empleados municipales y de los funcionarios municipales también no son de lo mejor que deberían ser. Si、sí、entendemos que si hay plata para los, para los funcionarios, tiene que haber el doble para, para los trabajadores municipales.、Eh, a, esto, a, qué, ¿A qué voy con esto? Que también el, el, creo que el Tribunal de c u e n t a hizo lo propio、eh, pidiendo una, un incremento salarial para los vocales de los mismos. De ninguno de los dos tenemos conocimiento de cuáles son los fundamentos. ¿sí? No, no, no, no hemos podido tener contacto con el proyecto. Eh, para, para poder seguir avanzando sobre eso, tendríamos que l e e r el proyecto, cuáles son los fundamentos realmente eh, eh, que, que tienen para poder solicitar un aumento salarial y ver si en ese momento, en ese, en ese aumento salarial, condice también con la realidad del trabajador municipal y la diferencia que existe entre los sueldos de los funcionarios y los sueldos de los trabajadores municipales.、Uh -huh. Así que bueno, ustedes entienden que、eh, el hecho de que no se haya aprobado tiene que ver con que se dieron cuenta que podían generar una injusticia y que claramente iba a haber un reclamo después de esto. Y por lo menos queda feo, ¿viste? Por lo menos queda feo. Pero en otro momento el Consejo Liberante se ha aprobado, los propios concejales, dietas、sí, sí, en horas no, de la no, noche. Naturalmente, <risas> lo que viene sucediendo en estos últimos años es que cuando se hace a través de la mesa de la función pública, si llega un acuerdo salarial con los trabajadores, se pauta con el Ejecutivo un, trabajo, un, un, un aumento salarial para los trabajadores, una pauta salarial,、eh, automáticamente lo que se viene haciendo, y no quiero, no quiero mentir, pero creo que más o menos son los mismos porcentajes, se, se le da el aumento a todos los funcionarios de los tres poderes. ¿Sí? En este último caso fue exactamente igual. En el primer semestre del año, t tuvimos una, un, una negociación salarial que fue pautada para los trabajadores y eh, eh, los, eh, de, de, de, de los funcionarios del Poder Ejecutivo y de los otros dos poderes también tuvieron un aumento similar al nuestro. Por ahí、eh, pagado de diferente manera o de diferente forma, pero así es el mismo aumento. Entonces nos parece medio, medio por lo menos, desubicado. Eh, intentar hacer un aumento antes de que nosotros, por ejemplo, tenemos previsto para el 12 de septiembre una nueva mesa de la función pública para volver a, a tratar el tema salario.、Uh -huh. Por lo menos tendrían que haber tenido la delicadeza a lo mejor de ir planteándolo. Yo no digo que sea descabellado, sino que es inoportuno y realmente habría que analizarlo bien. Porque a, a qué llamamos un sueldo que no les alcanza a los funcionarios municipales, teniendo en cuenta que a los empleados municipales el, el, el, el, el, el poder político o el funcionario. De, de menor jerarquía cobra casi una vez y medio el empleado de mayor jerarquía con mayor antigüedad de la municipalidad de Viedma, que es un categoría 1 con 30 años de servicio. Más, más o menos esa es la relación, y no tengo el número exacto porque no tengo la planilla acá, pero、eh, más o menos esa es la relación. Así que si existe la posibilidad de dar aumento a los funcionarios, porque seguramente se lo merecen, mucho más queda para、eh, los trabajadores municipales. Otro tema que tengo entendido que han planteado tiene que ver con los que se denominan los cargos importantes, jerárquicos, que se sean por concurso, que no sea más de docracia. Exactamente. Nosotros tenemos por ordenanza, en 2329, que es del año 89, está previsto que todos los cargos jerárquicos y que son alcanzables por un trabajador municipal, que están dentro de la carrera municipal, son el jefe de departamento y el director. Y está previsto que se llame cada dos años y medio, o tenga un mandato de dos años y medio. Dos años para realmente su ejercicio, y ese medio año debería estar previsto para que los funcionarios agilicen un, un sistema de concurso y que se vuelva a reconcursar y volver a ocupar los cargos. Esta situación, en algunos casos se cumplió, en otros casos no, hasta el, 2012, perdón, hasta el 2005. 1 2 2 perdón, el hasta El 2005 fue la última vez que se llamó para cubrir cargos jerárquicos dentro de la municipalidad de Viedma y dentro de los tres poderes. Todos los cargos jerárquicos de hoy en día están,、eh, están intervenidos s í por compañeros municipales. En algunos casos se ha respetado que sean empleados de planta permanente y en otros casos no se ha respetado. Se ha contratado directamente personal de afuera para que ocupe un cargo jerárquico. Esta situación nosotros la venimos reclamando desde hace 12 años, justamente, no en mi gestión, sino en las gestiones que han venido anteriormente dentro de mi sindicato. Eh, y, y sistemáticamente, cada, todos los años, cuando nos presentábamos a Mesa de la Función Pública, uno de los temas principales a tratar era el concurso de cargos jerárquicos. Llamativamente, ahora se, hace, se, se da lugar a ese, a ese petitorio.、Uh -huh. ¿sí? lo, lo, lo, lo, lo que por ahí nos hace un poquito de ruido, queda ahí, es que si hace 12 años que no se llama concurso, justamente faltando menos de dos años y medio para la culminación de este gobierno municipal. Se quiera, se quiera concursar. Pero bueno, es, es sano siempre, siempre arrancar. Claro. Pero lo que nosotros no concordamos es el, con el plazo de que se intenta poner una jefatura de departamento. ¿sí? Actualmente son por dos años y medio. Si se, hiciera, si se respetara ese, ese periodo, llegaríamos justo con el cambio de gobierno o se extendería un, unos meses más、eh, a partir de un gobierno nuevo que tendrá que tener la decisión de, y, y la obligación de llamar a, a, a, a concursos. Pero. En este caso, una, existe una, una, una opinión o una posibilidad que el Ejecutivo Municipal intenta llevar adelante que sea por cuatro años. Y eso nos hace un poquito de ruido realmente, porque nosotros los vemos como trabajadores municipales que perpetuarían el cargo a una gestión nueva que venga, seguramente lo anclaría a un presupuesto impuesto desde ahora, a un organigrama de trabajo impuesto desde ahora, que muy probablemente traiga i n c o n v e n i e n t e a los propios trabajadores municipales que estén cumpliendo esa función. Entonces nosotros como alternativa le proponemos que se haga un llamado a concurso, porque es lo que venimos pidiendo durante 12 años, que se haga por dos años y medio, que es el lapso que, que falta para que haya un cambio de gobierno, y que obligatoriamente dejemos plasmado en esa, en ese, en esa ordenanza、mm. que a partir de ahí sí sea por cuatro años y sea renovable justamente en los cambios de gobierno. Creemos que eso es lo más justo, porque realmente es cierto también entendemos que con dos años y medio por ahí es poco para poder、eh, llevar adelante un proyecto como, como, como, como lo justifica el, el trabajo de un jefe de departamento, un director, con cuatro estaría bien y siempre que sean coordinados con los cambios de gobierno y siempre rendidos por concurso、eh, abiertos. Ese es otro de los problemas. ¿sí? Uh -huh. Muchos de los, de los tres poderes consideran que al tener las facultades de remover y de nombrar su propio personal,、eh, Pueden, podrían hacerlo o no a esta modalidad. Y nosotros entendemos que los poderes tienen facultades propias, pero todos los empleados municipales pertenecemos o, o estamos regidos por un solo estatuto municipal. Y nos dice que tenemos que tener la libertad o tenemos que tener la posibilidad de ser calificados y poder、eh, avanzar en nuestra carrera a través de un concurso. Entonces. <risa> Dentro de los poderes, lo que se intenta, en algunos poderes se intenta hacer, es que sea cerrado el concurso. O sea, el Consejo Deliberante, que reinan a d a más que los empleados del Consejo Deliberante, Tribunal de c u e n t a nada más que el Tribunal de c u e n t a y Ejecutivo Municipal, bueno, que ellos mantienen la postura de que por ahí puede ser abierto.、Claro. Nosotros tenemos que ser abiertos, porque, porque es lo más transparente que hay, nos da la posibilidad a todos los trabajadores municipales a presentarse en todos los poderes, porque realmente es así. Los poderes son distintos, pero los empleados municipales somos independientes. Sí, tenemos, somos uno solo, perdón. Entonces, realmente, el que demuestre、eh, a través de su proyecto, que, que, que alcance a través de, de un nivel académico que se va a hacer puntuado, ser el mejor va a ocupar el cargo. Y definitivamente lo va a ocupar por cuatro años. Y dentro de cuatro años va a venir otro. Y va a tener la posibilidad de, de, de, de ocupar ese cargo o el que está de volver a repetirlo si realmente fuera el mejor calificado. Esta situación son los contrapuntos que estamos teniendo en este momento en la mesa de la función pública y que es lo que se está discutiendo. ¿Cuándo hay otra reunión de la mesa?、Eh, está prevista para este jueves, no para el jueves que viene. ¿Ah, sí? ¿En plenas vacaciones? Sí, sí. En sí. realidad hay mucho trabajador municipal que estará trabajando porque hay muestras, hay actividades de todo. ¿sí? Claro, lo que pasa es que la municipalidad de v i e l l m a no tiene receso administrativo de invierno. Ajá. Así que se trata de, de avanzar sobre eso. Sí, siempre se trata, y, y lo, que hay, lo que pasa durante todos los años, que mayormente los que tienen hijos en edad escolar intentan sacar una semanita de vacaciones y, y se toma de ese lado. Pero desde el lado de lo institucional, la, la municipalidad de Viedma y desde el lado sindical también funcionan plenamente. Ah, mire, pensé que tenía un receso invernal. No, no, no. no, no Nada. No, no, no, no. Bueno. Hasta que... r i c a c h u muchísimas bueno, gracias. Vamos、bueno. a i r entonces, vamos a charlar seguramente el viernes que viene, a ver cómo, cómo,、no? cómo surgió y cómo se trató este tema en la mesa de la reunión. Ayer, hubo, ayer fue por la tarde la, la reunión de, de la mesa, así que. No, no, fue a la mañana. ¿A la mañana fue? Sí, sí.、Ah, a teniendo... las 9 de la mañana. Mire, y está、bueno. pautada para este jueves, no, para el otro jueves, a las 9 de la mañana, Dios mediante, va, nos vamos a volver a encontrar.